Decimos no te calles, decimos como se te cante, como te salga, como puedas Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu Ahí va Este programa tiene todo lo de siempre Pero además tiene un segmento de recomendaciones musicales maravillosas Que prepara todas las semanas Don Pablo Marchetti Y que se llama El Grito Pelado Y ya que tenemos tan excitada toda la barra, propongo lo siguiente. Decimo. ¡Oh! Hay comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. ¡Oh! Mejor decir No sé si vamos a hablar de cine o de fábricas recuperadas O de editoriales O de asambleas O a lo mejor vamos a hablar de todo eso junto Porque quiero presentarles A un amigo que se llama Néstor Saracho Que es casi un ¿Cómo podríamos decir? Una especie de cómplice de la vaca Amigo de la vaca Secuaz Secuaz, ah, mirá, está bien, un secuaz de la cooperativa de Trabajo La Vaca, a quien conocemos desde hace varios años y con quien quisiera compartir una noticia muy interesante, porque Néstor actualmente está haciendo documentales, aunque ya vamos a ver cómo fue la historia que lo llevó a realizar documentales y películas Yo no sé si cómo los definiría, si son de ficción en algunos casos, como en este, como esta que de la que ahora vamos a hablar, que es una ficción. ¿Cómo, cómo la, la tomás? Sí, sería un documental de creación, pero es una no ficción. O sea, es un documental más que... Perfecto. ¿Qué se llama? Crónicas Emergentes. ¿Por qué se llama así? Se llama porque es eh, se trata de una serie de, de sucesos que ocurren durante una noche... ...en un hospital público... ...contados desde el punto de vista de un trabajador de... ...de orientación... ...o vigilancia como se le diría. Esta persona está observando lo que ocurre alrededor... Y, el, ...y su relato... ...incluso cosas que van siendo escritas... ...ahí sobre las páginas... ...van acompañando... ...las imágenes de lo que él va viendo y lo que va sintiendo. Sí. Bien. ¿Qué pasó con esta película? Me avisaron que quedó seleccionada... ...en la competencia internacional de cortometrajes... Eh, Messier Guillom del Festival Internacional Documentales de Santiago en Chile. Es la edición 19 y eh, para mí es como muy importante porque bueno se trata de un festival internacional, pero también porque eh, Messi Guillom es el es un gato que ilustraba a Chris Marker, que es mi documentalista favorito. ¿Cuántos documentales fueron seleccionados? En, las, en la competencia de cortometrajes se eligieron 15 documentales de, de todo el mundo. Uno es el mío, hay, digamos, de Chile, hay tres de Argentina más, de Francia, este, Suiza, Brasil, México, Colombia, España, Polonia e Irak. Ahora, ¿cuántos documentales llevas hechos? Este sería el, el, el tercero, digamos El tercero y ya entraste en ese concurso ¿Y vos sí. qué estudiaste para hacer documentales? <risa> yo estudié En el, el Instituto de Arte Cinematográfico eh, Un año eh, Y Aprobé una materia Estudiaste un año y aprobaste una materia sí. O sea que sos un mal alumno sí. tendiente a la vagancia, digamos Sí, pero digamos la, el, Lo que más aprendí, digamos, de, de eso Es justo lo previo que, que termina En que yo estudie yo en 2011 colaboraba digamos regularmente para La Vaca en, en revista Mu o en la página y entonces eh, toman la escuela el 21 de noviembre de 2011 los estudiantes porque les querían cambiar el, el plan de estudios la escuela de Avellaneda la escuela de Avellaneda la escuela de cine ¿verdad? la escuela de cine el Instituto de Artes Cinematográficas y la tomaron porque adelantaron el final de clases para poder eh, pon, imponer un, un, un cambio en la currícula y esto los, los, los estudiantes lo vieron como algo que no convenía para la carrera y entonces yo voy a hacer una nota para la web al día siguiente, porque hacían un festival, porque una de las estudiantes, que se llama Michu, eh, conocía a Veroca que también estaba acá y les pasó el contacto y yo como soy de Avellaneda, fui a cubrir la nota y porque, nota porque me gusta sí, sí sí tampoco eras periodista vamos no, no, a aclarar el dato no, no, esto es un llamado a, a hacer las cosas que uno quiere hacer y sí. se entusiasma néstor que tampoco era periodista se fue a hacer una nota periodística sobre la toma de la Sí. y qué pasó ¿Te quedaste me quedé ahí participando en la toma eh, durante la toma se hacían algunas asambleas del, de la reuniones de la asamblea de Avellaneda y Quilmes eh, de no a la entrega de la costa Para apoyar la, la, la toma también, que ahí es donde, en ese transcurrir de asamblea, los miércoles de enero, calurosísimo, nos enteramos del desmonte, también, desmonte. del desmonte, que después termina con una movilización y con una medida cautelar que detiene el desmonte ahí. Vos estabas en la tomando la, la escuela con los chicos. Sí. Te prendiste a esto. Esto es lo que te, finalmente te hizo estudiar ese sí, año. Así terminé, sí, así terminé. Y ahí conociste a la gente de la Asamblea que estaba peleando por el tema de la selva marginal que hay en Quilmes. Claro. Que quiere ser avasallada por un proyecto. No, nosotros ya nos conocíamos, pero yo les propuse a mis compañeros de la Asamblea de bueno. una no entrega a la costa que en solidaridad con la toma Que una de las actividades, porque había proyecciones, talleres con vecinos, sea los miércoles la reunión de la Asamblea. Me acuerdo que la primera fuimos seis eh, de un miércoles, después el siguiente éramos... 9, ponele, y en la tercera viene una vecina de Wilde y nos cuenta que había visto movimientos raros en, el, en la selva marginal. Y ahí es que a partir de ahí, al calor del corte también en Alto Carrizal, porque fue ahí en Famatinas, se volvió a, a poner en boga por el tema de Osisco, nosotros dijimos, bueno, está esto pasando a nivel nacional, que siempre se produce como un movimiento, pero eso no, no, nos permitió a nosotros... ...organizarnos para ir a defender nuestra famatina... ...que es la selva marginal de Avellaneda y Quilmes. Propongo escuchar algunos fragmentos... ...de algo que es una combinación... ...de documental y de poesía. Los proyectores también sienten. Se encuentra así muy fácil en YouTube. Son nueve minutos y medio... ...creados por Néstor Saracho. En un cine recuperado por vecinos... ...transcurre un festival... El camarógrafo se escabulle en la sala de proyección y descubre que la expresión del proyector cambia de acuerdo a cada secuencia proyectada. La vez que ingresó en la boca de un niño para evitar que el niño se mordiera la lengua durante un ataque epiléptico. documentales de Néstor sobre la vida nocturna en un hospital sí. visto desde, desde una mirada que bueno, espero que cada uno pueda ver en algún momento cuando se pueda ver libremente en internet. Basado en la posibilidad de estudiar, pero esa posibilidad de estudiar basada en haber participado en la toma de una escuela de cine que estaba siendo amenazada y todo esto conectado con las asambleas, o sea, una especie de cuestión de estar atento a todo lo que pasa alrededor y ver cómo se puede conectar con la misma lógica, ¿no es cierto? Sí. sí, es una especie de, de, de remezcla, ¿no? Eh, pero para, para buscar resultados nuevos. Eh, se usa en el hip-hop o en la música electrónica, usar pedazos de canciones que ya existen y armar con bases de otro tipo de, de, de estilo una, una canción nueva. eso Los defensores del copyright dicen que eso no se puede hacer pero en realidad el, el conocimiento o el, o el ser humano o las personas, digamos, evolucionan cuando se nutren de algo que ya está pasando y lo mezclan con algo nuevo, entonces es como una especie de remix. Tenemos que hablar de muchas cosas, sí. una de ellas es que Néstor, con todo un grupo, eh, inspiró la posibilidad de una nueva editorial <risa> de libros para chicos, esa editorial se llama Muchas, muchas nueces. nueces, entre las cuales está Lucía Ita. Uh -huh. Y Lucía, te quiero preguntar en dos palabras antes de seguir en el siguiente bloque. ¿Qué imagen te da alguien como Néstor que parece ser una especie de pequeña maquinita de autogestión? Que va de los documentales, a las tomas de asambleas, a, al tema ambiental y a también prenderse en un proyecto editorial. Eh, no, es que Néstor no solo se prendió en el proyecto, sino que es el impulsor del proyecto porque lo había escuchado y, y en realidad es el que nos retoma la idea para que nosotros la llevemos a la práctica. Finalmente había escuchado el proyecto y nosotros todavía no la estábamos llevando a cabo y nos vino a buscar, básicamente. Entonces ya vamos a ver cómo acaba motor. de nacer... Un motor. motor. Vamos a ver cómo Néstor, Lucía y todo otro grupo logra generar y hacer nacer en estas épocas tan complicadas una nueva editorial que es una fiesta que todos tenemos que celebrar Nuestros libros tienen orejas y corazón La Vaca Editora Escuchan y laten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 Simu. Decimo, una alegría colectiva. Esto no es un programa de radio, esto es Decimo, que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org, también está en la página de farco, que es farco.org.ar, que es el, la página del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y se emite por más de 200 radios comunitarias de todo el país. Y del exterior también, me voy enterando de cada cosa, Néstor, de gente que escucha, claro, internet facilita claro. eso, ¿no es cierto? Sí, sí, Estamos charlando con Néstor Saracho, una persona, a ver, no sé, a mí me gustaría definirte como un poco inclasificable, no sé, a vos. Sí, coincido. Un poco inclasificable que... A lo largo de los años, y esa es un poco la, la, la causa también de, de esta charla, ha realizado una serie de actividades, cada una de ellas para nosotros bien importante, como por ejemplo esta película, recordame el nombre. Crónicas Emergentes. Crónicas Emergentes, ¿tus anteriores documentales eran... Los primeros proyect los proyectores también sienten, que justamente es acerca de la lucha de la Asamblea, no de la entrega de la costa. Y el segundo es una un medio metraje con, con Nicole Metzner, que también estudió en, estuvo en la toma del IDAC, que se acerca sobre seis experiencias autogestivas. Y ahora estoy filmando eh, mi primer largometraje, que se llama Las manos recuperadas. Las manos recuperadas, sobre... Fábricas recuperadas, fábrica. luego de ser recuperadas. Ahí está. O sea, ¿qué ocurre con las fábricas recuperadas luego de la recuperación? Así es. O sea, que estamos hablando de cantidad de elementos que son asambleas, populares y vecinales en defensa del medio ambiente, tomas de escuelas para preservar lo que es la educación pública, la posibilidad de crear frente a esto elementos que ayuden y que describen la situación. Y cuando Néstor habla de fábricas recuperadas es porque además, de más chiquito que ahora, participaste en el movimiento de fábricas recuperadas, sí. que implicó allí por el año 2000-2001, no sé cómo llamarlo, pero el salvavetaje de cantidad de empresas que estaban hundidas por las patronales y fueron los obreros los que pudieron ponerlas en marcha. Sí. ¿Qué te dejó esa experiencia? ¿Cómo fue participar en eso? Entre el cúmulo de experiencias que has ido haciendo a lo largo de estos años. Sí, eso lo, lo principal es la, la cuestión esta de la, de la palabra, ¿no? Recuperar. O sea, al, a lo largo del tiempo como que esa palabra terminó teniendo como mucho. mucho sentido. Y es que. ...hay veces que estás como perdido... ...como que no sabes ...qué hacer ante una situación... ...y... Lo, ...lo importante... ...para que sacar algo bueno de eso... ...es que realmente... ...sientas que no te... ...no te queda más nada que hacer... Eh, ...yo personalmente cuando... ...cuando lo llamo a, a Lucía y a Gonzalo... ...que los conocí acá en la cátedra 2009... ...que ellos tenían la idea de hacer la editorial... ...yo ahí ter, terminé de verme... ...a mí como papá de Tobías... ...que ahora tiene seis años... Eh, ¿qué, qué puedo hacer para mi hijo o más allá de las cosas comunes ¿no? Digo, de que cuando vayamos a una librería haya cosas copadas para comprarle claro. o cuando los obreros <coughs> para que alguien diga bueno, me voy a quedar en una carpa en una puerta de una fábrica con el frío con lluvia comiendo arroz eh, eh, pancándome los maltratos de la policía eh, de los fiscales ...por qué hace eso alguien... ...y realmente porque no tiene... ...tiene todo para ganar... ...o sea esa frase hecha que, que existe... Bueno. ...y creo que eso es lo rescatable... ...lo mismo yo cuando hice... ...los proyectores también sienten... ...yo estaba brutal, trabajando... Claro. ...yo estaba trabajando a la noche en el hospital ya... ...estaba laburando eh, tres meses ya... ...y trabajaba a la mañana en una escuela... ...con eso me compré mi cámara... Eh, ...y también sentía como que estaba... ...vivía para trabajar... ...y me estaba convirtiendo en un robot entonces justo esos dos laburos me, imp me, impedían me impedían militar en la asamblea o participar en asamblea. activamente entonces agarré todo material que yo venía filmando con cámaras que me prestaban mis compañeros de la escuela porque yo todavía no tenía eh, y hice eso que es los proyectores que bueno, está bueno porque hasta hoy lo pasamos todavía en, en actividades de la asamblea Hoy estamos hablando de autogestión, creación, producción y seguimos escuchando palabras de uno de los trabajos audiovisuales de Néstor Zaracho En su informe anual de la actividad afectiva, la asociación Besos Sin Fronteras afirma que, por día, mil personas se besan por primera vez en alguna reserva natural. Cuando la multinacional Techint comenzó el desmonte de la reserva natural de Avellaneda y Quilmes, los amantes más ardientes nucleados en la asamblea no la entrega de la costa Quilmes y Avellaneda, estuvieron más dispuestos que nunca a defender una de las tantas reservas donde se producen por primera vez mil besos por día. Estamos entrando al segundo relleno, al segundo desmonte, tienen unas calles interiores, así que evidentemente lo que piensan desmontar es muchísimo, es muchísimo. fecha de finalización de la presente película, el desmonte de la reserva natural se encuentra parado por una medida cautelar presentada por la asamblea claro, ahora ¿qué aprendizaje? te pregunto Lucía esta idea de moverse todo el tiempo creando cosas, porque mientras él cuenta que trabajaba en una escuela que era el trabajo burocrático y robotizado participaste en la campaña Ningún pibe nace para chorro claro. enseñándole a los chicos también un poco lo, lo, lo, los rudimentos del hip hop, del rap y demás y, en, y participaste en una campaña nacional que era para evitar la criminalización de los chicos sí, Lucía, sí. ¿qué, ¿qué pasa con este tipo de persona que decide no quedarse quieta? Y, y en cuanto a nuestro grupo y como editorial eh genera todo el tiempo como intenciones de nuevos proyectos. O sea, aunque los traiga él o aunque se sume a una idea que por ahí tira uno en una asamblea y no, y no resulta de entrada, eh, como que alguien no lo vería como algo productivo. Y, y generalmente Néstor lo que tiene con esa movilidad es la de, la de encontrarle esa vuelta. Estamos hablando de la editorial Muchas Nueces, que es una ed editorial de chicos que Néstor motorizó a partir de una idea bien egoísta, como corresponde, que es, que hacemos que lea Tobías cuando vaya a una librería? Tobías es el hijo de Néstor. Sí. Entonces, a ver, ¿qué están preparando o qué han preparado hasta ahora para que lea Tobías y algunos otros Tobías que andan sueltos por ahí? Eh, bueno, empezamos con Tucho No Hay Tachos, que trataba de un chico que... que trabaja con material reciclado que agarra material reciclado y donde otros ven eh, basura él ve posibilidades de juguetes y contagia eso a otros compañeros creo que Néstor tiene mucho de eso de hecho sus correas cuando lo cuente tienen mucho de tucho también así que es bastante tucho eh, ¿qué es eso? es, es que no solo que, que se recicle en el sentido eh, porque hay que hacerlo sino porque realmente ves Eso, no ves basura, ves eh, imaginación, juguetes, otro mundo. Eh, después está eh, Otto, el globo que pinchó al miedo, que es el cuento que habíamos pensado en el momento de planear el proyecto en el diplomado de mu y que trata de los medios de comunicación y, y, y de cómo alguien también, por, por poder mirar a otro lado que no eran los titulares de los diarios, un globo se anima a jugar cuando estaba como con mucho miedo de, de salir y de ser pinchado. Y ahora estamos con una coedición de una autora amiga que, que escribió La princesa Guerrera y que trata de una princesa que, que se enamora una, de una mujer cuyo reino y su y su batalla es por eso, eh, así que nada. Bien, ahora, todo esto para mí es siempre una emoción enorme porque estoy hablando de gente que han sido compañeros nuestros y participantes de la Cátedra Autónoma de Comunicación Social, de dónde nacieron estos proyectos, que a mí me divierte muchísimo poder contar y difundir porque son una parte, tienen tú una impronta que vos mencionabas recién, venías de una asamblea, de muchas nueces o sea que muchas nueces es una editorial pero armada ahí Néstor le trasladó también la idea de armarla como cooperativa sí y por eso cuando se reúnen se reúnen y resuelven las cuestiones asambleariamente en asamblea sí, sí todo se resuelve en las a vos asamblea. te levantando un dedo no, yo por ahí quería decir eh, en este sentido que eh, en la cuestión de las ideas que pueden ser muy buenas y pueden iniciarse ¿no? pero yo lo primero que le dije a ellos, a, a Lu y a Gonzalo, cuando nos juntamos la primera vez, era como que lo importante no es arrancar una buena idea, sino ver cómo la, la gestionamos bien para que en el tiempo subsista. Entonces era clave armar una cooperativa. ¿Por qué? Porque hay librerías, nosotros la idea es, o sea, estamos en espacios autogestivos, nuestros libros están acá en un punto de encuentro, todo vamos a ferias autogestivas, pero era pensar en algún día que el nene que va a comprar a Mickey en la librería top, digamos, también tenga al lado nuestros libros, entonces para eso hay que hacer remitos hay que hacer facturas eh, hay que hacer balances todos los años hay que hacer las declaraciones eh, de IVA, estar al, al día con los papeles, entonces lo importante era como que arrancábamos eso teniendo una visión de mediano y largo plazo, que arrancamos distribuyendo libros de otros hasta que pudimos juntar la plata para el primero, que, que es el de Tucho, después vino el de, el de Ariadna, después el de el, el de Otto, y, y bueno, y era eso, eso no iba a salir de un día para el otro. No iba a salir de un día para el otro, y lo que Néstor y Lucía y Gonzalo y todos los de la editorial, muchas noches están planteando, es algo que Néstor aprendió duramente en la calle, con la toma de fábricas recuperadas y demás, que es que las cosas valen, si no son solo testimoniales, sino también uno puede materializar los proyectos en algo que sea un medio de vida y de trabajo para no solo crear, sino también vivir. de volvemos.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 este programa hoy se llama Muchas Nueces antes se llamaba Decimu bueno, se va a seguir llamando pero se llama Muchas Nueces porque se trata de una editorial de libros para chicos está bien que lo definan así que creó un grupo de amigos y lo armó como una cooperativa con la idea de poder instalar libros como decías vos Néstor libros piolas para que lean los chicos estoy con Néstor Zaracho y con Lucía Ita Y en el caso de Néstor, celebrando esta especie de... A ver, Lucía, me tenés que ayudar. Una multiplicidad de actividades de Néstor que lo han llevado a lo largo de su vida algo que para nosotros siempre ha sido una especie de, de inspiración. Néstor empezó, cuando lo conocimos muy chiquito, en las fábricas recuperadas. Te recuerdo batiendo el parche en las tomas de las fábricas y haciendo cada cosa. Cuando nosotros estábamos en La Vaca haciendo el libro Sin Patrón. Uh -huh. Néstor de esa experiencia salió pasando a incorporarse al tema yo diría de la cultura y la comunicación uh -huh. sí. en casos como La Vaca colaborando muchas veces con nosotros estudiando cine y una vez que se puso a estudiar cine además hizo documentales que ahora están ganando posibilidad de participar en festivales internacionales sí. y además participa en la asamblea de Quilmes sí. y Avellaneda para defender la costa y el humedal y la selva Y, can y participaste en la campaña Ningún pibe nace para chorro haciendo trabajar a los chicos que es una cosa que a mí también siempre me, me, me emocionó mucho aparte le hicimos juntos en algún momento que era sí. cómo hacer que chicos de 8, 9, 10 años participen en una campaña para evitar la criminalización no cierto sí. y en tu caso elegiste haciéndolo con ellos que aprendan el tema del hip hop, ¿tomaste eso como una referencia, no cierto? Claro. Bueno, otra otra, eso de ese taller de producción musical. Yo en realidad no no tengo nada que ver con el hip hop, pero manejaba los programas para hacer música. Entonces, cuando lo escuché acá a Mustafa Yoda en la cátedra, Mustafa es un rapero Un cérebro. rapero que es un capo. Eh, ahí dije, bueno, podemos hacer esto con los chicos y bueno, terminaron haciendo una canción. Y otra cosa también eh, que hicimos que actuaron también los chicos fue en Corina Mutante. Ese también... Corina Bundante fue otra película. Sí. ¿Cómo fue la cosa? Otro cortometraje que acá también en la cátedra, eh, en 2009 vinieron a hablar los chicos de Cosa Mostra Producciones, eh, que ellos se dedicaban a hacer cortos de terror. Entonces, como estábamos haciendo también una movida en el arroyo sarandí por la contaminación in, urbana e industrial, les propusimos que, ha, que hagamos un corto de terror y bueno, y la temática era con zombies y contaminación. Eso también, eso fue en 2010 que fue que estuvo rebueno que terminamos jugando al, al carnaval en la en la en el lugar de filmación, ¿no? Claro, porque Corina Mutante lo que cuenta es una historia que armaron grupalmente, ¿no? Sí, claro, sí, ¿no? sí. De un barrio en el cual por la contaminación del arroyo los chicos empiezan a convertirse en zombies y también los grandes. Sí, sí y era un modo de denunciar con una mezcla de humor y terror la, la, la situación del barrio claro y terminó en una fiesta sí, sí. ahí también te empezó a picar un poco el bichito de la cinematografía y, y ese se puede ser que es como el, el, el primer momento por ahí más cercano ya para el blog de Villa Corina que hacíamos ahí en el barrio yo siempre iba con una cámara que me prestaban ahí en la escuela y hacía como una especie de un periodismo más tradicional audiovisual, ponele que era, no sé, una cabeza de alguien hablando y contando algo que después, cuando en la, en la escuela de cine me, me, te van en, enseñando algunas cosas y no siempre tiene que haber una, una cabeza hablando, parlante, digamos no. y y bueno, te, buscas otras herramientas audiovisuales para contar, ¿no? Estamos con Néstor Saracho, que intervino en la recuperación de fábricas, recuperación de escuelas de arte, y hoy está haciendo cine, documental, poesía. Bueno, cada uno lo puede definir como prefiera. Estos son algunos fragmentos de los proyectores también sienten. Esta es la mirada de la resistencia. Por ello, va a recibir el premio a la mejor mirada. El premio es una estadía con todos los gastos pagos En el Centro de Recuperación de Recuerdos y Memorias Donde podrá elegir qué recuerdos recordar Al terminar de ver esta película El espectador tiene dos opciones Salir a resucitar stencils O convertirse en robot pero yo me imagino que cantidad de vecinos tuyos amigos gente de tu edad diría bueno pero dejate de jorbar". las cosas son así y sigue su trabajo rutinariamente y es lógico sigue ganándose el pan y demás pero vos tenés como una especie de obsesión de cosa que tocas meterte meterte de cabeza y por eso has participado en fábricas recuperadas asambleas Tomas de escuelas, mm. Corina Mutante hablando de la contaminación en el lugar. Fíjate la cantidad de, vos, vos no sé si ves tu propia vida así, pero como una especie de mapa muy complejo donde parecería que frente a cada cosa que te entusiasma te metes de cabeza y hacer las cosas en serio. ¿Qué es lo que te moviliza en ese sentido? Sí, y soy, soy, digamos, ya de por sí soy un poco cebado. Yo digamos cuando me meto algo es como que le doy, eh, le doy a fondo, digamos. Eh, me moviliza mucho ahora es como eso de que lograr que eso se mezcle también con lo que lo que puedes llegar a ser no trabajar de un trabajo que no te gusta ¿entendés? ahí eh, hay una clave claro entonces eh, ahí viene lo de todavía no vivo de hacer documentales pero hago no sé fotos hago videos videoclips pero es como manejando mi horario para que después yo pueda ir a las fábricas a filmar por ejemplo la otra vez fui a filmar una curtiembre y en la curtiembre tiraban pedazos de cueros y yo con eso que ellos tiraban hago correas para cámara de fotos entonces eso también eh, arranqué en un mes vendí ocho ¿entendés? y uh -huh. eh, como que eso me permite manejar mi tiempo porque yo te digo en el hospital la necesidad de filmar también fue a partir de que estaba ya eh, al tercer mes renuncio a la escuela porque ya no no daba más y, a la, y el trabajar de noche en un hospital viendo tantas cosas a mí me hacía muy mal Porque ahí, ahí realmente ves el tema de la, la seguridad, entre comillas, no desde una visión de derecha, sino una seguridad real, el, el peligro, la, la, la, el, el, el enojo que tiene la gente que se viene a atender a un, a un hospital público, los trabajadores que cobran miserias, que vos ves, los de limpieza para mí, los trabajadores de limpieza de hospitales tendrían que cobrar más que un director de hospital por todo lo que el trabajo que hacen. Claro. Entonces yo veía todas esas cosas y no no en mi rato libre llevaba la cámara y, y es así que con esas imágenes hice la y es como decir peli. eso que me hace dolor los ojos sí. o dolor la mirada uh -huh. transformarlo de algún modo en arte. Claro, porque lo tenés que sacar por algún lado, porque si no te, te, te, te quemás. Hay gente que trabaja en hospitales que termina siendo pacientes psiquiátricos después. Claro. entonces estás, estás escuchando todo el día el pip pip pip y cuidando ahí a alguien no sé qué eh, eso te, te... y viendo todas las cosas y, o te queda la otra que es volverte un robot y que esas cosas no te importen y que no te importe que alguien que venga con un nene con fiebre a la guardia decirle que no hay pediatra de guardia o que no se puede sacar un, una radiografía entonces eso, eso, te volvés un robot o, o no sé, haces una película ¿Y cómo hacer para no convertirse en robot en una editorial como la que Néstor ayudó a motorizar, que es muchas nueces? Entonces, Lucía, a ver, ¿cómo hacen ustedes, en esa editorial de la cual Néstor forma parte, para no robotizar la edición de libros y cómo piensan los temas, sobre todo para que sean temas, para que los, para los chicos sean algo mejor que los libritos robotizados? Eh, bueno, desde que empezó, eh, la idea en realidad tenía que ver con Eh, poder tratar temas justamente que, que no toleramos, o sea que en vez de, de, de tolerar la frustración y lo que nos molesta de, del mundo, tratar de, de contarlo eso desde de otra manera eh, con, con una mirada que por ahí se la adjudica al niño, pero que es esto de, que en realidad creo que lo, lo hablamos en, en, en nuevos paradigmas en el diplomado, esta mirada de, de poder eh, desnaturalizar que, que que las cosas no son así sino que en realidad las hacemos así y, y entonces muchas veces está permanentemente pensando eso qué es lo que nos parece que no debería ser así para tratar de, de contagiar en, en el libro y, y a partir del dibujo que, que, que hay otra forma de hacerlo que no, que no necesariamente tienen que ser las cosas como, como nos dicen que tienen que ser y en eso Néstor en es permanentemente porque esa mirada que tiene Para con el documental, la podemos ver para Disney, para, eh, digo, para con el hospital. Eh, la, la podemos ver para Disney o para cualquier otra cosa que no toleramos. Decimo. Decimo. Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org Decimo. www.lavaca.org decimos Decimo.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 el grito pelado del segmento musical de Decimu. Y en este caso quiero hablarles eh, de un extraterrestre. Quiero hablarles de una nave del espacio exterior que fue la que trajo aquí a la Tierra al músico que vamos a presentar a continuación, que es Agustín Guerrero. ¿Quién es Agustín Guerrero? Bueno, Agustín Guerrero en realidad... Eh, nació, habría nacido en Lomas de Zamora, eh, pero yo insisto en que es un extraterrestre. Agustín tiene ahora 27 años y es un veterano del tango, pero aparte es un tipo que rompió todos los esquemas. Me parece que eh, a sus 27 años el tipo ya dialoga con Piazola. Sí, sí, parece que estoy eh, exagerando, pero por allí va su búsqueda. No porque sea piazoleano su sonido, en absoluto. Digo, que es Piazoliana la búsqueda de un tango instrumental que mezcla la tradición tanguera con ciertas vanguardias de la música erudita, hecho con una libertad y un desparpajo absolutos. Agustín Guerrero decía, tiene 27 años y es un veterano, porque a los 17, sí, a los 17 años el pibe formó su primera orquesta típica, como director, compositor y pianista. Y ahora, a modo casi de manifiesto, acaba de sacar, junto a su orquesta típica, justamente, la orquesta típica Agustín Guerrero, su disco 21 21 así, sí, como este siglo en el que está, en el que vive, en el que vivimos todos nosotros, aunque Agustín no sé si vive algún siglo más tarde. Agustín Guerrero, entonces vamos a escuchar este aire de tango. Fue el grito pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú. El horizonte, el sol, el aire. Decimo. Creemos en dioses que existen. Decimo. Cuarto punto de encuentro de este Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo a La Vaca. Hoy hablando sobre esta posibilidad. Eh, tan diversa de hacer cosas que hemos aprendido de Néstor Saracho un compañero y amigo que a lo largo de estos años estos últimos 10 años yo diría ¿no es cierto Néstor? Uh -huh. me ha mostrado una cantidad una, la, la posibilidad de eh, ganar confianza en uno mismo para hacer cosas Néstor ...trabajó en las fábricas recuperadas... ...y en el movimiento que ayudó a recuperar fábricas... ...Néstor ayudó por ejemplo... ...a que la vaca tenga su matrícula... Su ...como cooperativa... ...al estar en, en ese movimiento... ...pero Néstor también se ha dedicado a... ...hacer cine... A ...hacer documentales... A ...hacer eh, campañas como... ...Ningún pibe nace para chorro... ...para evitar la criminalización de los chicos... ...de los barrios... ...del conurbano bonaerense... ...ha creado un editorial... Que es Muchas Nueces, con Lucía Ita, que también nos está acompañando o sea, vuelvo a la idea de esa cantidad de cosas que da para hacer en un caso como el de la editorial por ejemplo, ¿ustedes cuántos integran como cooperativa esa editorial Muchas Nueces? Eh, somos nueve. Nueve. nueve ¿Esto qué hacen? ¿Trabajan eh, de qué modo para poder editar un libro? Eh, y a, a algunas escriben eso también es bastante parecido a, a Néstor que, que ninguno en realidad es escritor ni estudió literatura ni estudió ilustración en realidad las ilustradoras estudian artes combinados y artes plásticas que no es lo común tampoco para, para ilustrar y, y en realidad cada uno eso lo que lo moviliza trata de llevarlo a palabras y después corregir se corrige entre todos eh, todos aportan a si les parece como queda Después hay un diseñador que sí, igual va teniendo también correcciones de parte de todos en grupo, pero que, que es el que diseña, porque sí es el que tiene las herramientas para hacerlo. Y se va decidiendo en, en grupo. O sea, hay, hay veces que a uno le toca pedir presupuestos, porque esa vez no escribió, y a veces le ¿Y cómo toca a otro el primero eh, lo financiamos de muchas maneras <risa> eh, eh, hicimos hasta campaña de reciclaje de papel porque nos parecía que tenía que ver con el tema de Tucho y no, en muchas facultades nos dieron pilas de papel en blanco y las llevábamos a reciclar y con esa plata hicimos un risotto colectivo, colectivo. una cena que vino mucha gente mucha más de la que esperábamos y que eso te, te sirvió para terminar de juntar la plata para Parece juntar sí y distribuyendo productos eh. Eh, libros y productos de, de amigos autogestivos que nos parecía que ya tenían que ver con lo que hacíamos en ferias y cómo consigo cómo me entero de eh, los libros y cómo comprar los libros de muchas nueces eh, tenemos un Facebook que es Editorial Muchas Nueces y una página que es www.muchas-nueces.com.ar Ahí yo me enterar sí. Qué vienen publicando Y cómo conseguir los libros Si es que no lo encuentro En librerías Pero están en las librerías Sí Están en Varias Que son El Gato Escaldado Acá en Mú, uh -huh. eh. El Globo Rojo Y También estamos En diferentes ferias Autogestivas Estamos con Néstor Saracho, que intervino en la recuperación de fábricas... ...recuperación de escuelas de arte... ...y hoy está haciendo cine, documental, poesía... ...bueno, cada uno lo puede definir como prefiera. Néstor Saracho, al margen de la, la cuestión de la editorial en sí... ...vuelvo a una cuestión medio filosófica... ...esta es una época donde a la gente le enseñan... ...que no haga cosas, que se hace muy difícil... Uh. ...cuida tu kiosquito... Quédate tranquilo y demás... ...vos estás haciendo todo lo contrario... ...en ese sentido... ...¿qué impresión te da y qué enseñanza te ha dado a vos... ...esta especie de movilidad tuya... ...de poder buscar incluso en terrenos que desconoces... Uh -huh. oh, ...y que después descubrís que podés manejar... ...hablo de lo que ha sido el cine, la editorial... ...nunca fuiste editor y estás haciendo libros... Sí. ...no habías estudiado cine y estás haciendo películas... Sí. ...eso que es de atrevido o además hay una <susurra> cuestión de otro tipo de no resignarse a esa impotencia que te quieren vender es verdad eso de que te venden la impotencia y que lo que lo primero que tenés que hacer es saber que sí es difícil no o sea plantearse como que ah, vamos que vamos sale un libro y después el grupo se divide entonces primero es estar, estar realmente con, a partir de realmente de una conciencia de eso que hace falta Eh, ahí vos podés decir bueno acá es lo que digamos podés identificar qué es lo que hay que hacer y después obviamente vos podés no hacerlo o sí ponerte a hacer entonces eso depende ya cómo te qué tanto te caliente eso es, es, es hablando en términos digamos es, es calentura es si si algo te te mueve si algo te realmente te te estimula y te excita eh, eh, creo que es la otra la otra clave Si, no, si no, no, no no te sale o lo haces sin ganas, ¿viste? Entonces, es, es real, hay, hay como un... Hay una cuestión un, de la pasión, sí, de entusiasmo... Sí. Que... Y de sentirte como... Vos te sentís... De, ¿Crees que haciendo eso, llegando a ese objetivo... Te sentís eh, realizado o, o, o, o se te levanta la, el, la confianza, ¿viste? Porque, bueno, yo también tengo <ríe> un mambo que creo que... Eh, nada, a veces me siento como muy... muy eh, muy muy chiquito, ¿no? Entonces a partir de, de ahí es que busco a veces también es medio exagerado a veces también lo que hago, pero creo que es a partir de saber de, de sentirse, pero a todos nos pasa sentir sí. que las cosas no sirven, que lo que uno hace sí, le que, que importa, te sale todo mal, <risa> sale todo mal el bajón. O sea, la depresión es una característica que es un poco a lo mejor el efecto de esa impotencia uh -huh. sistémica, digamos, que nos instala. claro. Entonces, el truco para salir de eso, vos, digo el truco por embromar un poco, pero mm. o sea ¿qué imágenes a vos te remiten a la posibilidad de salir de ese bajón? Y es que realmente no lo puedes soportar y por eso decís o sigo así o me pongo en acción y lo cambio. Entonces, es, es eso, es, es un instinto casi de supervivencia, te diría, supervivencia mental. Entonces en lugar de aprender a bancarlo, no bancarlo más... ...no lo banco más... ...y ponerse a crear... ...sí, sí, sí... ...¿qué significa para vos... ...esa palabra... ...creación? Creación es, es... ...es descarga... ...es acción... ...es como es como una explosión... ...si me preguntás así... ...la primera vez... ...es, es explotar... ...en un sentido que puede ser... ...digamos positivo... Eh, o, ...o estallar... ...digamos... ...bueno justo ahí en la peli... ...del hospital hablo... ...que el, el arte puede servir... ...para prevenir... ...estallidos... O para potenciar otros ¿no? a partir de unos vidrios que se rompen entonces creo que es, es eso respirar para sacar la voz despegar tan lejos como un águila veloz respirar un futuro esplendor cobra más sentido si lo creamos los dos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 lama sin calma y de las manos se me escapa pero tengo mi rencón florido sacar la voz no estoy sola estoy conmigo de todo el pudor, tomar de las rendas, no rendirse al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 să car la, la voce Vallador, vieja escuela, y lo que duela, que duela, así si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga favoreciendo si tiene que florecer. En un cordel a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece. Cada pena suelta voz, cada tos, pensando. Decimu. www.lavaca.org Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org Decimo